estas cosas os he hablado estando con vosotros mas el defensor el espíritu santo que enviará el padre en mi nombre él os enseñará todas las cosas y os recordará todas las cosas que os dije yo muchos no comprenden lo que es una profecía tampoco comprenden lo que es un mensaje espiritual y por tanto muchos no saben leer ni a los profetas ni saben distinguir en ellos lo que es conocimiento profético de lo que es enseñanza espiritual. Ahí está Medjugorje en que la virgen está enseñando cómo orar a la gente que no sabe orar, que no sabe lo que es la oración. Y la virgen enseña a orar porque la jerarquía de la iglesia ya no enseña a orar en la iglesia ya nos enseña a adorar a Dios. Ya la jerarquía de la iglesia no enseña a dar el culto a Dios debido el culto que a Dios agrada, sino que se dedica a enseñar cosas humanas. Se dedica a mandar a la gente a una oración e comunican en donde todo vale, cualquier lenguaje humano vale, cualquier oración en donde se digan palabras humanas vale para orar. Y la Virgen está haciendo lo que no hace la jerarquía, porque la jerarquía no cree en la revelación pública. No creí en esta palabra de San Juan, el Espíritu Santo os va a enseñar todas las cosas y os recordará todas las cosas que os dije yo. Como la jerarquía no recuerda a las almas sin la iglesia, la doctrina de Cristo, la enseñanza de Cristo a los apóstoles como ya la jerarquía de la iglesia le importa un bledo la doctrina de Cristo, la verdad eterna, la verdad absoluta, la verdad que no cambia. Por eso Dios se molesta en enseñar a sus almas el camino de la verdad porque a Dios le importa la salvación de un alma. A la jerarquía de la Iglesia le importa un comino la salvación de las almas. Por eso la jerarquía de la Iglesia está liquidando Fátima, está destruyendo Međugorje Porque no comprende que la Virgen, mes a mes, baje a la Tierra y enseñe a la gente a hacer oración. Cuando la jerarquía de la Iglesia ve que lo que se enseña en los mensajes es, no hay nada malo en ello, pero sin embargo, no traga que haya revelaciones privadas, entonces ataca a Međugorje y ataca otras cosas, otros mensajes del cielo con este argumento. ¿Cómo Dios va a estar cada mes o cómo la Virgen va a estar cada mes a tal hora Enseñando a la gente estas cosas. Tengan en cuenta que el único criterio de la verdad para la jerarquía de la iglesia y para la élite intelectual, aquellos hombres y mujeres que se saben el catecismo, que se saben la teología, que se saben el dogma, el hombre único criterio de la brazas son sus cabecitas humanas lo que hay en sus cabezas humanas lo que adquieren con sus ideas meditando sintetizando pero el criterio para discernir una profecía o lo que hay en un mensaje espiritual del cielo nunca es la verdad que dice el espíritu en esa profecía porque no creen en la revelación pública no creen en la sagrada escritura no creen que el espíritu santo ha sido enviado por el padre en nombre de cristo y es el que enseña a las almas todas las cosas y es el que recuerda a las almas todas las cosas que dijo Cristo. Esto no lo cree la jerarquía de la Iglesia, esto no lo cree la mayoría de los católicos. No creen en la revelación pública y por tanto se cargan toda revelación privada. Por eso el usurpador es al que llaman papa los la élite intelectual, esa gente cargada de inteligencias humanas, esa gente que apoya su fe en su sola idea que está en su cabeza. El usurpador ha dicho que prefiere una virgen María que sea madre que no a una Virgen María que sea jefe de oficina telegráfica, que todos los días envía un mensaje a tal hora que cada cierto tiempo da una enseñanza espiritual esa Virgen que está cumpliendo con la revelación pública, con la Palabra de Dios, que su hijo enseñó a los apóstoles que dice que el espíritu os va a recordar todas las cosas que os dije yo Eso es lo que está haciendo la virgen María recordando la enseñanza de Jesús sobre la oración en me yugoti y ese usurpador y toda la jerarquía que no cree que mucho ore que no cree en las revelaciones privadas, que no cree en las profecías, que no cree en los mensajes espirituales del cielo. Ese usurpador está destruyendo todo porque no creéis en la palabra de Dios, que se dio en la revelación pública. Quien no cree en la revelación privada, tampoco cree en la revelación pública. Porque Dios sigue hablando a los hombres, Dios sigue comunicando su palabra a los hombres. Es lo que hemos leído en el Evangelio, ¿no? ¿Y qué ha pasado que vas a manifestarte a nosotros y no al mundo? Si alguno me ama, respondió Jesús, guardará mi palabra y mi Padre lo amará y a Él vendremos y en Él haremos morada. Dios se dedica a sus almas en particular. Dios habla a cada alma en particular. Dios habla a cada alma en particular y Dios le enseña a cada alma en particular el camino de su vida, lo que tiene que hacer en su vida humana, lo que tiene que hacer en la iglesia, la obra divina que él quiere para ese alma. Y eso lo hace Dios y eso no lo hace la jerarquía de la iglesia. Una cosa es obedecer a la jerarquía de la iglesia en la iglesia, cuando enseña la verdad y cuando gobierna en la verdad de un gobierno vertical. Y otra cosa es obedecer a Dios. Que hay que obedecerlo siempre en todas las cuestiones espirituales y humanas, porque el criterio de la verdad está en la mente de Dios. El criterio para discernir mi vida, el criterio para entender mi vida y darle el sentido a mi existencia, está en Dios, no está en los hombres, no está en la jerarquía de la iglesia. La jerarquía de la iglesia no es en Dios. Y por tanto, hay un límite en la obediencia a la jerarquía de la Iglesia. Límite que mucha gente no sabe discernir y no sabe poner. Porque no obedece a Dios, ni en su vida espiritual, ni en su vida humana. ¿Qué ha pasado con Dios? que vas a manifestarte a nosotros y no al mundo. Dios no necesita al mundo para seguir enseñando a los hombres. Dios se manifiesta a cada alma que ha pasado, que vas a manifestarte a nosotros en particular, que vas a revelarte a cada alma que, Si alguno me ama, mi Padre lo amaré, la amará y a él vendremos, y haremos morada. Toda la Trinidad santísima en el alma y entonces el alma no se pierde obedeciendo a Dios. En su camino de vida humana y en su camino de vida espiritual. Por eso la jerarquía de la Iglesia, el buen director espiritual, es aquel no que manda al alma a hacer cosas, sino aquel que disierne en el alma las cosas que Dios hace en ese alma. Qué pocos directores espirituales hay que sean de verdad hombres de Dios, hombres del espíritu cuántos doctores espirituales hay que apagan la fe de las almas que enseñan a la gente a no creer en las cosas de dios en las palabras de dios en las visiones de dios en lo que dios hace en las almas sino que pone muchos impedimentos para que el alma camine libremente en el Espíritu. Estamos en un mundo lleno de pensamientos humanos, lleno de inteligencias humanas, y el hombre se cree justo y sabio en su inteligencia y cree que sabe medir las cosas de Dios, las cosas del Espíritu, con su inteligencia humana. Eso es lo que hace el usurpador, Eso es lo que hace toda la jerarquía de la iglesia cuando se enfrenta a Megigore, cuando se enfrenta a los profetas. Como les importa muy poco el contenido del mensaje, porque para ellos ya no existe la verdad absoluta, entonces atacan todas las profecías imponiendo su mente, imponiendo lo que ellos creen que debe ser la virgen María o que debe ser una profecía es lo que enseña su usurpador él prefiere una virgen María callada con el nombre con el título de madre de dios nuestra madre pero que no haga más que esté ahí en el cielo sin hacer nada como una estatua y que vea que sus hijos están perdiendo si ella no mover un dedo para salvar a sus hijos. La Virgen María en Meggiugori está haciendo el papel que no hace la jerarquía de la Iglesia, que es enseñar la vida espiritual, la vida de oración, la vida de penitencia. Esto lo ha olvidado la jerarquía de la Iglesia porque ya no cree en la palabra de Dios sino que cree en su lenguaje humano y en su inteligencia humana y están en sus sacerdocios haciendo negocio todo el día. Y les importa muy poco la salvación de las almas. El usurpador ha ido a Fátima a destruir Fátima. Eso es lo que ha hecho Fátima. Y todo el mundo aplaudiendo esa destrucción. Todo el mundo y sobre todo los intelectuales católicos. La élite intelectual que asiente a lo que obra ese hombre. Está de acuerdo con sus palabras, está de acuerdo con sus obras. Por eso lo llaman Papa, su Papa, el Papa que los lleva a la vida a la condenación eterna. Quien no me ama, no guarda mis palabras. La jerarquía de la Iglesia no ama a Cristo, porque no guarda las palabras de Cristo, no guarda la doctrina de Cristo, no enseña en la Iglesia la doctrina de Cristo, no imita a Cristo en su vida. No imita el sacerdocio de Cristo, sino que ha hecho del sacerdocio de Cristo un negocio en toda la iglesia. La jerarquía de la iglesia odia a Cristo. La jerarquía de la iglesia odia la obra de Cristo que es la iglesia. La jerarquía de la iglesia odia odia a las almas y por eso la jerarquía de la iglesia pone el camino de condenación a muchas almas dentro de la iglesia católica quien no me ama no guarda mis palabras no guarda la revelación pública La palabra de Cristo, la palabra que enseñó Cristo a sus apóstoles es la revelación pública. Y la revelación pública está diciendo que existe el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo lo envía el Padre en nombre de Cristo y que él es el que está enseñando a las almas todas las cosas. Y él es el que está recordando a las almas todas las cosas que enseñó Cristo Jesús. Esto la jerarquía de la iglesia no cree. Porque si creyera en esta palabra, en esta revelación pública, entonces creería en la revelación privada de Medjugorje en que la virgen esté enseñando, está recordando a las almas todas las cosas que ha dicho su hijo cuando su paso por aquí en la tierra. Como no creen, como no guardan la revelación pública, entonces no guardan, no creen en las revelaciones privadas. Y atacan las revelaciones privadas de muchas maneras. Y se inventan sus juicios, se inventan sus ideas para que la gente no siga las revelaciones privadas. La revelación privada es necesario para salvarse y santificarse. La jerarquía de la Iglesia enseña lo contrario, dice Jesús que no hace falta la revelación privada ni para salvarse ni para santificarse. Hace un juego de palabras, dicen una verdad a medias. Pues cuando esta revelación privada es un mensaje espiritual del cielo en donde se recuerda la revelación pública, entonces es claro que esa revelación privada no está enseñando nada nuevo, sino que enseña la misma revelación lo que hay en la revelación pública y entonces basta con saber lo que dice la revelación pública. Pero cuando la revelación privada tiene un conocimiento profético que ya no está en la revelación pública, Tengo otras cosas que debo deciros, pero ahora no podéis con ello. Cuando venga el espíritu de la verdad, os lo enseñará o os llevará a esta pinitus. Cuando la revelación es privada, hay conocimientos proféticos, conocimientos del futuro, conocimientos divinos, entonces es necesario creer a esa revelación privada porque Dios está hablando, Dios está revelando su palabra, y cuando Dios habla, el hombre tiene que poner su mente en el suelo a aceptar la palabra que viene de Dios y obedecerla sin chistar, sin poner un pero, sin poner su juicio, eso es lo que no hace la mayoría de los intelectuales católicos que dicen que las revelaciones privadas no hay que creerlas porque no salvan ni santifican. Enseñan una mentira en toda la Iglesia. Y enseña su propia condenación, porque siempre el alma tiene que escuchar a Dios cuando habla, y siempre el alma tiene que obedecer a Dios cuando habla, y la fe es obediencia, y aquel que no obedece, no cree, y aquel que no cree en Dios, no puede salvarse no puedes recibir la gracia de la salvación porque la salvación está en la gracia no en la fe uno no se salva porque crea sino porque obra lo que creéis la salvación está en las obras que se realizan en la gracia y si no creo a dios cuando habla entonces no recibo la gracia para obrar La palabra que me salva. La palabra que Dios me ha comunicado y que me lleva a la salvación. En la vida espiritual hay que obedecer la mente de Dios. En la vida humana hay que obedecer la mente de Dios. Si estás en este mundo obedeciendo la mente de los hombres, obedeciendo la vida, el lenguaje humano de los hombres como hace la mayoría de la gente. La gente se levanta para ser veleta de los pensamientos humanos. Y la gente no sabe vivir sin buscar un pensamiento humano. La gente no sabe vivir sin que el otro se acomode a su pensamiento humano, a su idea de la vida humana. La gente solamente vive dentro de su mente humana e impone su mente humana a los demás. Y la vida consiste en no hacer caso a la mente de ningún hombre. ¿Cuánto cuesta esto? La vida consiste en obedecer la mente de Dios mismo y ya tenemos la mente de Cristo, y entonces, ¿por qué estás ahí viendo lo que dicen los hombres? ¿Por qué estás ahí buscando todo el día a ver qué ha dicho o a ver qué no ha dicho la jerarquía de la iglesia? ¿Por qué te importan tanto los pensamientos de los hombres, si los pensamientos de los hombres no construyen el mundo de Dios?, no resuelven los problemas de la vida, no hacen caminar hacia la salvación ni hacia la perfección del hombre en la tierra, ¿por qué te importa tanto lo que piensan los demás? La gente vive colgada de eso, a ver qué piensa el otro de mí. La gente no es libre, es esclava del lenguaje humano, es esclava del de las ideas humanas. Y es la verdad la que nos hace libres, la verdad que viene del espíritu, la verdad que enseña el espíritu en las revelaciones privadas, la verdad que enseña el espíritu a través de la jerarquía fiel al espíritu que cree en las obras de Dios que gobierna según la mente de Dios y que enseña la verdad que está en Dios. Pero como hoy día la gente no cree en el Espíritu, sino que solamente cree en la palabra oficial, en la palabra humana de tanta gente, por eso la gente está perdida en muchas cosas y por eso la gente vive en la oscuridad humana de sus inteligencias humanas incapaz de entender la vida e incapaz de discernir los signos de los tiempos e incapaz de ser iglesia y de estar en la iglesia de Cristo están todos siguiendo a un impostor y están asintiendo con su mente a las palabras y obras que dice ese impostor, y como si nada, como si no pasara nada. Así está el mundo de hoy, por eso Jesús no se manifiesta al mundo, por eso Jesús no se manifiesta a esta iglesia de pervertidos católicos, son todos modernistas, quieren ser conservadores, quieren guardar la verdad, obedeciendo a la verdad, a un usurpador, a un hereje, a un a uno que no sabe hablar la verdad. Jesús no se manifiesta a esa iglesia, Jesús se manifiesta a sus almas que son fieles a su palabra y a su espíritu al pensamiento del Padre.